Aquí, amigos, bienvenidos al show. Vamos dando comienzo a una nueva recorrida por la música del mundo. Camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrul, hoy sé que tú ya no me quieres, y eso es lo que más me hiere, que tengo la camisa negra y una pena que me duele, mal parece que sola me quedé, y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber. Veneno malevo de tu amor yo que demo ritmo y lleno de dolor respire de сихo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo en enojate tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Pensamos con la camisa negra, un clásico de la música latina en este caso, en la versión de Danny Malando. Danny Malando nació en Ilberzum eh auto de ese nombre de Dani Morando y le dio un nuevo aire al género musical argentino más famoso como el tango en en Holanda, como también a otros géneros latinos. Eh tiene una banda que bueno, anda por toda Europa que hace presentaciones en vivo a lo largo y ancho de todo el viejo mundo. La vena artística ya estaba en la sangre de Dani, ya que es nieto de uno de los mayores bandladers de su país, Holanda el primer álbum de su carrera salió en el 2000 que solo lleva su nombre después vinieron otros como Tango Classic, Tats Me Here Tats Amored y Legend of Gods Dani hace giras todos los años por Europa y Asia acompañado de la orquesta aquí compartíamos este clásico de la música latina La Camisa Negra yo por ti perdí Está en mi cama, cama cama, don't be baby, te digo con sinulo, que tengo la camisa negra y debajo te encuentro. Y compartimos ahora un tema que conocimos en la voz de Julio Iglesias hace muchísimos años también una versión tropical de Mogambo que ha sido interpretado por enorme cantidad de artistas a lo largo del mundo compuesto por Rafael Ferro y Roberto Liby aquí eh, la, eh, la interpreta Daniel eh, un intérprete turco que la hizo para la novela Así del año 2007 y la voz de Julio Iglesias Aquí en bienvenidos al show Baila Morena. La cosa de jaboneta me es pa que basta tierra. Baila Morena baila que justamente de Mogambo, bueno, la voz durante muchos años de esa banda de artistas banda tropical uruguaya fue Miriam Britos, que nació en aquella ciudad en el año 1974. A los 7 años eh por primera vez sube a un escenario Un 9 de mayo, el Día de la Madre, en el Cine Artigas, dejando ya en claro y evidente que su destino estaba marcado y desde esa fecha hasta los 13 años se presentó en diversos festivales, eventos y concursos, llegando al primer lugar en el show más importante realizado en aquella ciudad. A los 13 años ingresa a un conservatorio de música para aprender y dar sus primeros pasos ejecutando instrumentos y en ese mismo periodo incursiona en un grupo de música tropical ingresando a un estudio profesional a los 14 años de edad. A los 27 años, junto a su esposo, empresario y dueño de la banda que la acompaña, se lanza como solista eh la banda Mirabrientos y su banda, por supuesto. Y hasta la fecha no ha parado de llevar su música a los escenarios bailables y festivales más importantes, incluso traspasando fronteras con su voz en canto y simpatía. Denominada por periodistas y fans de todo el país como la diosa de la cumbia, hoy con más de 30 años de trayectoria, disco de oro eh muchos premios y galardones y reconocimientos. Miriam Brito y su banda siguen conquistando y contagiando multitudes. Aquí la compartimos con este tema La Marca. La música ahora llega desde España, nacida en Sevilla en 1956. María Isabel Pantoja es una cantante española de copla y rancheras andaluzas. Posee una discografía de más de 30 álbumes y ha realizado numerosas giras por España y América Latina con la colaboración de Juan Gabriel justamente. Isabel ha sido reconocida con 18 discos de platino, 8 de oro en ventas de álbumes y 2 discos de platino en ventas de DVD. En 1983 se casó con el to to to torero eh, Paquiri. Francisco Rivera, quien murió al año siguiente producto de una corneada en la plaza de toros. Tras un prolongado silencio, Isabel reapareció en el mercado discográfico en 1985 con el álbum Marinero de Luces, compuesto por José Luis Perales, que alcanzó el éxito internacional vendiendo 1 millón de copias solamente en España. Volvió a los escenarios en el 2016 eh en Aranjuez En Madrid, tras 2 años de ausencia por el caso Malaya, una operación contra la corrupción en la ciudad de Marbella que la sentenció a 2 años de prisión tras ser encontrada culpable de un delito de blanqueo de capitales. En febrero del 2020 lanzó su nuevo sencillo Enamórate a través de las plataformas digitales. Aquí Isabel Pantoja y este clásico El Moreno. vida que esta ni la ire el, el mo moreno... Y volvemos a Uruguay. Natalia Oreiro no necesita mucha presentación, nacía en Montevideo, es actriz, cantante, bailarina, diseñadora de moda, empresaria, conductora y modelo uruguaya. Embajadora de buena voluntad de UNICEF para el Río de la Plata, se mudó a la Argentina en el 94 para continuar su carrera. A los 15 años decidió presentarse en un concurso para ser Paquita de Yuyá y consiguió ganar eh eh primero el Uruguay como Paquita y luego en la Argentina como Super Paquita para representar a Yuyá en todos los países de Latinoamérica. En el 2001 fue coronada reina del Festival de Viña del Mar en Chile. En el 2002 fue una de las coanimadoras de la versión de de ese festival. En el 2005 realizó su concierto tres conciertos benéficos, perdón eh para la situación de emergencia con el terremoto de Haití en el 2006 participó de la campaña digamos presente para apadrinar a alumnos de escuelas rurales en el 2007 se sumó a la campaña contra la casa comercial de ballenas de Greenpeace participando de los spots que filmó convocando a una gran marcha azul por las ballenas. En el 2011 Greenpeace lazó junto a Natalia una campaña en defensa de los bosques nativos argentinos, realizando una producción de fotos y luciendo su avanzado embarazo donde se proyectaron imágenes de los bosques sobre su cuerpo. Fue nombrada madrina de UNICEF en el 2011 con la misión de difundir la situación de la infancia y promover los derechos de los niños y niñas y adolescentes de el río de la Plata. Ese mismo año realizó la gala de los años 20 a beneficio de UNICEF los fondos recaudados por ese evento fueron destinados a promover maternidad segura y centrada en la familia, en el 2013 junto a la misma UNICEF lanzó la campaña binacional, amamantar es dar lo mejor de vos con el objetivo de generar conciencia sobre los beneficios de la lactancia materna durante los primeros años de vida del niño desde hace más de 17 años, madrina de la fundación Pelufo Higgins cuenta con solo 4 álbumes de estudio. El último en el año 2016 homenajeando a la cantante Gilda y ha participado en innumerables telenovelas. Algunas de ellas como Muñeca Brava llegó a eh eh, eh darse en países árabes e incluso en Rusia. Vamos a finalizar este bienvenidos al show con dos temas enganchados de Natalia Oreiro. Primero que Río de la Plata, un clásico de su repertorio y pegadito Listo para bailar, un tema lanzado por la vía digital junto a Bajo Fondo Tango Club en este mes de marzo del 2021.